Jorge, ¿cómo andás? Américo Cañulaf te saluda desde Radio Encuentro, ¿cómo va? ¿Qué tal Américo, cómo va? Saludo a la audiencia en general. Acá estamos, p e r d ó n e n el eco, pero estamos acá trabajando, justo tiene una de las aulas.、Eh, pero sí, como decías, acá estamos ya en la recta final para lo que va a ser Comarca Comics F5, la quinta edición ya de Comarca Comics. Y bueno, contento, contento de poder estar a, al frente nuevamente de, de este evento. b、bueno, u Esperando n o e que sea el día de mañana para abrir las puertas. Bueno, contanos eh, mañana eh, los horarios y, y cuáles son lo, lo, los puntos fuertes que va a tener este cómics. Bueno, este, este evento en particular es el evento más grande que hemos organizado. Así、Mirá. que si la gente tiene la posibilidad de, de haber venido a los otros eventos y de también concurrir a este, se va a encontrar con un evento no solamente más grande en el espacio, sino que también va a tener un día más, porque es el primer año que nosotros. Eh, realizamos tres días de eventos, ¿sí? viernes, sábado y domingo, con jornadas completas.、Uh -huh. El viernes、eh, va a arrancar a las 13:30 con el show de apertura, como todos los años, y a las 14 horas、eh, se abren las puertas del evento. El día sábado va a arrancar de 10 a 22 y el domingo también de 10 a 22. Así que son jornadas extensas con muchísimas actividades, entre las que se destacan los talleres, como todos los años, que va a haber talleres de dibujo. Talleres de origami, talleres de, de escultura, de telas para cosplay, de guión. q u El e taller de guión lo va a Rodolfo Santulo, que es un guionista de la hostia que viene desde, desde Buenos Aires. En realidad viene de Uruguay.、Uh -huh. Pero él es, él es nacido en México, así que la verdad que es uno de los mejores guionistas y h i s e t a s que tiene el habla hispana. Y, y un placer poder tenerlo acá en nuestra tierra y que la gente lo pueda disfrutar tanto como nosotros.、Uh -huh. Y bueno, después, las miles de actividades que hay. Entre los shows, las proyecciones,、eh, va a haber baile, va a haber mafia, va a haber, la verdad, de todo para que la gente pueda disfrutar en familia y con amigos. ¿Hay concursos? Hay concursos, sí.、Eh, estuvo abierto hace un tiempo la convocatoria para los concursos de cómics, así que mañana se va a saber, mañana o el fin de semana,、eh, de acuerdo con cómo está estipulado en cronograma, se va a saber quién fue el ganador y acreedor de, de, del premio de l concurso de cómics. Y bueno, además va a estar el concurso de cosplay como todos los años,、claro. que es el concurso muy colorido que tiene, que tiene el evento, que justamente trata de que las personas personifiquen a, a quien más le gusta, ¿no? Un personaje que añora, sea de dibujos animados, videojuegos o una película también.、Uh -huh. Así que la verdad es que es una parte, una de las más coloridas que tiene el evento. Ajá.、Uh -huh. Y、eh, además de lo que tiene que ver con lo relacionado directamente con el cómics,、eh, hay también la posibilidad de un patio de comidas o, por lo menos, oferta de comidas y eso. Sí, sí, hay un patio de comidas, una, una globa con ocho stands.、Eh, hay 16 metros de, de globa para degustar de, de diferentes y variadas. Comidas y、eh, a nivel gastronómico. Así, Así que,、bueno, que podés ir y quedarte un rato largo si querés. Está planeado para que vos vengas a la mañana y te vayas a la noche. Y t pases un, una jornada completa junto a nosotros y a los artistas con todas las actividades que va a haber.、Uh -huh. Vale destacar que con l a entrada uno ya tiene acceso a todos los lugares del evento. Uno con El solo, el solo tener las entradas en mano ya te permite disfrutar de los shows, el escenario mayor, de los, de los shows, las charlas y las procesiones en el microcine. De todos los talleres y bueno, acceso a todos los lugares que tiene el evento. o s í la entrada cuánto sale, Jorge? ¿Y se vende、la、en puerta? Entra, la entrada en puerta sale 200 pesos. Mantenemos el mismo precio que el año pasado. Y, y bueno, porque nos parece mucho más importante que la gente pueda tener un precio accesible para acceder a, a un evento desde el punto de vista del fanático, porque nosotros, ninguno de nosotros es empresario ni, ni organizador, sino que en realidad somos fanáticos y. Queremos compartir lo que tanto nos gusta con la gente.、Uh -huh. Años anteriores han venido、eh, vecinas, vecinos de otros, otros lugares de, de, de cercanos a Viena, pero de otros lugares de, del país. Este año también se repite. ¿Sabes vos si viene gente de Bahía, de otros lugares? Sí. í c o m o están? n no, com no de... como están, sino como, como,、ah. como a, a ver, a presenciar, a, sí, sí, a disfrutar sí, sí. del cómics. Quería, quería aclarar que este año hay 65 stands que sí vienen de, de, del más variado. Plano、eh, argentino, bien, de la estatua. Y después, en, en cuanto a público, me sorprendió, digamos, la, la gente que ha comprado su entrada anticipada, por ejemplo, desde Mar del Plata,、Mirá. desde Jacobasi, de Cinco Saltos, bueno, con esa, desde Bahía se arma un colectivo que viene para acá. La verdad que es una locura para nosotros que todavía no, no, no caemos, digamos, en, en la magnitud que está tomando este evento que a veces no, no supera、eh, totalmente con la expectativa que nosotros tenemos. Uh -huh. eh, todos los años una, una visita fuerte. Este año, ¿cuál es, bueno, a, a, recién mencionaste el guionista.、Eh, ¿cuál, ¿Cuáles van a ser las presentaciones、eh, de, de, de personalidades? Bueno, digamos,、si、este, este año no solamente le agregamos un día y mantuvimos el precio del año pasado, sino que además le agregamos un artista internacional más. Son、uh -huh. tres los artistas internacionales que nos van a acompañar en este evento. Más allá de los 22 artistas nacionales, ¿eh? uh -huh. nos acompaña Cayamal Martínez, que es la voz ni más ni menos que de Bob Bo Esponja, Batman, Batman del futuro, Minos de Griffón, Caballero del Zodíaco, Steve en las pistas de Blue, tiene un montón de personajes más que conocidos.、Ah, nos、mirá. acompaña también Gerardo Reyero, que ya fue de la partida del evento en el evento número 2, que es la voz de Freezer en Dragon Ball, el reverendo de Agría en Los s i m p s o n Brian en Padre de Familia. Bueno, también tiene Han Solo en la saga de Star Wars. Ah, mira.、Eh, Es, tiene muchísimas, muchísimos personajes en su haber y、eh, cierra a Patia Acevedo, que Patia Acevedo es un artista de muchísima trayectoria y es la voz ni más ni menos que de Lisa Simpson, de Sailor Moon, de Gasparín, el fantasma. No sé quién se acuerda por ahí. Sí, ahí cómo no, aquí, Gasparín, es, es, es, el f a n t a s m i t a amigable. Exactamente, ya ahí d e s c h a z ó un poco mi edad, ¿no? <ríe> sí, si, claramente. Mira, Todos mira, pensamos mira, que era joven hasta, hasta que dijiste eso. Claro, claro. Ahí se me empezaron a caer los pelos. <ríe> Eh, Shira, que es la, la hermana de He-Man, por ejemplo, no sé si te recordarás, sí, la princesa、sí. Dora, y bueno,、eh, ella es la que hacía la voz también. O Benji Gregory en Alf. Ah, mirá. El, el pequeño Benji Gregory. El pequeño Benji o sea, el, el, el doblaje lo hacía, lo hacía Patricia lo hacía... Acevedo. Mirá o sea, lo, lo que veíamos nosotros en la tela acá, la voz era de Patricia Acevedo. Mira qué bueno, y ellos van a, tener, van a estar ahí dando vueltas, van a tener u n a presentación en particular. Ellos tienen, cierran los días. El día sábado cierra c a y a Mal Martínez, la voz de Bodo Esponja, y el día, sábado, el día domingo cierran Gerardo y Patricia haciendo un show en conjunto. Buenísimo. ¿Los horarios?、De、los shows van a ser a partir de las 20:30, 21 horas aproximadamente.、Eh, según crono, cronograma también van a estar cerrando ellos. El show va a culminar aproximadamente 22, 22, 30.、Sí. Y mientras tanto van a estar ahí dando vueltas, ¿no? Y generalmente siempre vienen, vienen un, un rato. Un rato,、claro. el que. Ahora lo manejan el, el representante, así que va a depender un poco de,、bueno. de eso también. Pero seguramente un rato van a estar, sí. Bueno, bueno, no, pues yo recuerdo que cuando estuvo el, quien hace la voz de Freezer de, de muchas、sí. fotografías bueno, que se tomó con gente, con vecinas con quienes iban, ¿no? Sí, eso lo, lo, lo realizó en el primer evento, pero bueno, en este evento por ahí. Ya no, no va a ser lo mismo, está bien, está bien. porque bueno, justamente maneja, lo maneja el, el representante que vino con ellos. ¿sí? Ah, mira, mira. Vino... Bueno, lo que pasa es que está, es requerido en varios eventos, sobre todo ahora que Dragon Ball volvió a estar en auge. Entonces es verdad, es como que volvieron a. Bueno, que tienen que tener ciertos cuidados. Entonces... Está bien, está bien, está bien. Está bien, está está bien.、Bueno. Igualmente, cre creo que el, el, el cariño que tiene él con, con la gente es mayor, así que yo creo que va, va a estar dando un, una vuelta por lo menos. Buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias por esta comunicación y nos estaremos viendo seguramente el, el fin de semana ahí en, en, en el cómics y esperemos que bueno, se pueda desarrollar todo de la mejor manera, como siempre, ¿no? como han sido estos cinco años que siempre se van superando con el correr de, de cada edición. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Los esperamos, esperamos estar a la altura de las circunstancias y l o s esperamos a todos, 27, 28 y 29. a c á en Ayacuchi de Sandy, la escuela Pablo VI para disfrutar esta quinta edición de l Comarca Comic Fest.